Compartimos ahora la lectura de Génesis capítulo cuarenta seis. y versículo primero: Salió Israel con todo lo que tenía y vino a b e r s e b a y ofreció sacrificios al dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: Héme aquí. Y dijo: Yo soy Dios, el dios de tu padre. No temas de descender a Egipto porque allí Yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob de b e r s e b a y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob, y a sus niños, y a sus mujeres, en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y vinieron á Egipto. Jacob Y toda su descendencia consigo, sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos, y toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto: Jacob y sus hijos. Rubén, el primogénito de Jacob, y los hijos de Rubén, Anoc, f a l ú e z r o n y Carmi. Los hijos de Simeón, g e m u e l j a m í n Oad, Jaquín, s o a r y Saúl, hijo de la c a n a n e a Los hijos de l e v í Gersón, Coat y Merari. Los hijos de Judá, Er, Onán, Sela, f a r e s y Zara. Mas Er y Onán murieron en la tierra de Canaán. Y los hijos de f a r e s fueron e s r o n Y Amul. Los hijos de i s a a c a r Tola, Fua, Job y Simrón. Los hijos de s a b u l ó n Sered, Elón y h a l e e l Estos fueron los hijos de Lea, los que dio a luz a Jacob en Padán-Aram, y además su hija Dina, treinta y tres las personas todas de sus hijos e hijas. Los hijos de Gad, s i f i ó n a g i e t h b o n Suni, Eri, Arodi y Areli. Y los hijos de Aser, Imna, Isua, Isui, Bería y Sera, hermana de Helios. Los hijos de Bería, Eber y Malkiel. Estos fueron los hijos de s i l p a la que Labán d i o a su hija Lea. Y d i o a luz estos a Jacob, por todas, dieciséis personas. Los hijos de Raquel, mujer de Jacob, José y Benjamín. Y nacieron a José en la tierra de Egipto Manasés y e f r a í n los que le dio a luz Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On. Los hijos de Benjamín fueron Bela, Becker, Asbel, j e r a Naamán, Ei, Ros, Mupín, Upín y Ard. Estos fueron los hijos de Raquel que nacieron a Jacob por todas catorce personas. Los hijos de Dan, Usim. Los hijos de Neftalí, j a c e e l Guni, Jezer y Silem. Estos fueron los hijos de Bila, la que dio la vana Raquel su hija, y dio a luz estos a Jacob por todas siete personas. Todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto procedentes de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron sesenta y seis. Y los hijos de José que le nacieron en Egipto dos personas, todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron setenta. Y envió Jacob a Judá delante de sí a José, para que le viniese a ver en Gosén. Y llegaron a la tierra de Gosén. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén. Y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José: Muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre: subiré y lo haré saber a faraón y le diré mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de canaán han venido a mí y los hombres son pastores de ovejas porque son hombres ganaderos y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían y cuando faraón os llamare y dijere cuál es vuestro oficio entonces diréis hombres de ganadería Han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas.